Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El diputado del Frejupa Martín Balsa dijo en Radio Kermés que se avanza con la ley de agrotóxicos en la Cámara de Diputados de la provincia. Hoy pasar un sistema productivo... Eh... En este paquete tecnológico sería imposible, pero viene en un proceso que se vaya avanzando a que se use cada vez menos esto que es nocivo. Y, y bueno, y cuidando, obviamente, cuidando la, la salud humana, ¿no? porque esto vamos, se sabe el daño que hace. Eh, aquellos que son eh, extremistas del uso eh, de, ag de agroquímicos, eh, ¿reconocen en el fondo que, con que contaminan, que intoxican o no? Tienen esa de, de, de posición... Minimizan, minimizan ah. el daño. No, reconocen, lo reconocen, pero lo minimizan. Silvia González, referente de la Fundación Estrellas Amarillas, mostró en periodismo turno mañana su indignación por el hecho que involucró al diputado Espartaco Marín, multado por conducir en estado de ebriedad. La total indignación, la total indignación. Y bueno, y, y el, el decir hasta cuándo, toda todo esta impunidad y, y todos estos accionarios que parece que la, eh, toda la rigurosidad de la ley cae sobre, como siempre, los más vulnerables, los sin recursos, y cuando tienen que tocar a la, a la, a la gente que tiene o poder o dinero o todo lo demás, de repente la ley se vuelve eh, blanda, este, ciega, eh, desaparece. El secretario general del gremio que agrupa la docencia universitaria, Santiago Audicio, puso en duda la presencialidad para el segundo cuatrimestre debido a la falta de infraestructura en la universidad. La universidad tiene algunas particularidades que hay estudiantes que son de otras provincias y que posiblemente mm. hayan retornado a su provincia a pasar la cuarentena. Claro. Y posiblemente estén en lugares este, que no estén en la fase cinco que estés con nosotros, es, mm. eso es un, un carácter, este, incluso docentes, este, hay docentes que viven en el AMBA, esa gente es difícil que, que retorne a la universidad, pero a su vez también tienen sus este, actividades, la, eh, compromisos laborales en sus lugares de origen. ¿no? Nice. El retorno, este, a pesar de que siempre se habla, como decías, de otros niveles, este, pensamos lo mismo para, para el nivel universitario, ¿no? que va a ser medio... De una forma similar a lo que se habla para los primarios y secundarios. Darío Zúñiga, desocupado de 25 de mayo, es una de las casi 100 personas que reclaman por trabajo en esa zona del sur oeste pampeano. Muchos estaban sin laburo. Mm. Y otros nos quedamos sin trabajo para eh, marzo, cuando arrancó todo esto, eh, Plus Petrol, sí. el yacimiento del Corcobo, eh, ellos tomaron la decisión de... ...pararon todo, cerraron, cerraron todo... Y, ...y bueno, y todos los que estábamos en obra... Eh, ...fuimos dados de baja... Eh, ...creo que, si no mal recuerdo... ...Alberto saca el decreto el 30... ...nosotros el 27, 28 ya nos estaban echando a todos... Eh, dio un poco impotencia... ...quedó todo en la nada... ...no recibimos ayuda de nadie... Eh, ...quedó todo colgado... Y, ...y el oeste está un poquito olvidado... ...por eso era la idea que esto se haga viral... Y, y nos escuche o, o pueda llegar a oídos del de gobernador. La artista plástica Marta Arangoa también recordó en la mañana que al poeta Edgar Morisoli fallecido el martes. Gracias a él yo conozco mucho de La Pampa.